Y hoy vamos a ver un Salmo en el Antiguo Testamento, pues en el por supuesto, en que hace algunos años estuve con un joven que tenía muchas luchas. Y yo a pasar por ese Salmo con él, Dios me empezó a bendecir mucho a mí y ministrar a mi corazón. Así que recientemente tuve el privilegio de predicar este Salmo uh, hace como un mes y quería repetirlo con ustedes. Yo puse el título de la necesidad de la autopredicación, pero antes de entrar en el Salmo, ustedes son buenos estudiantes, así que cualquier texto sin un contexto es un pretexto para mala interpretación. Así que tenemos que ponerle un poco de contexto aquí. El autor humano es David, por supuesto sab sabemos que tiene un autor que es el Espíritu Santo. Pero el humano que usó es David. Y aunque no sabemos exactamente en este Salmo cuál fue la tragedia o el problema que estaba enfrentando. Uh, muchos creen por alguna parte del Salmo que les voy a mostrar después. Es cuando tuvo problemas con su propio hijo Absalom. Así que vamos a leer este Salmo juntos o si pueden seguir leyendo en la pantalla o en su Biblia. Y luego vamos a arrancar. Les quiero pedir disculpas de una vez. Yo no soy predicador. Yo, yo enseño, yo soy maestro, así que va a haber muchos puntos, no dos o tres, perdón. Pero yo con gusto voy a enviar el pdf a su pastor para que alguien puede dar seguimiento si es demasiado. Empecemos. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho.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 En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos los de, de varón. Pesándolos a todos igualmente a la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la, la rapiña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 De hecho en nuestros países latinoamericanos hemos, estamos pasando por crisis. Y nosotros solemos ver en las noticias que son hoy Facebook. Eh, todas esas imágenes que nos quitan la paz y la tranquilidad y nos pone al borde de, de una incertidumbre. Nosotros tenemos amigos y familiares en Venezuela sufriendo y estas imágenes nos llegan a nosotros. Pero aquí mismo en México, como acaba de suceder en Culiacán, vimos una total falta de justicia y cobardía de soltar a alguien por miedo. Y uno dice, ¿dónde está Dios en todo esto? Nos acordemos a lo que dijo Jesús en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que a mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si vemos este texto más de cerca, empieza dice, estas cosas he hablado pretérito, en el pasado, hablé en el pasado. Pues, ¿qué es lo que él dijo en el pasado? Tenemos que ir al versículo anterior, el versículo 32. He aquí que la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, entonces Él dice estas cosas, esto es lo que acabo de decir, yo les dije, porque mira lo que dice literalmente el texto, paz estén teniendo, esto te dije en el pasado, para que en el presente continuo estás teniendo paz, porque necesito estar continuamente teniendo paz, porque mira lo que dice en el mundo aflicción están teniendo, Teniendo. La aflicción no es algo de pasado, es algo que vas a seguir sufriendo en esta vida. Y luego dice, está tomando ánimo mientras que estás teniendo aflicción. Es presente continuo. Porque que yo he subyugado el mundo, yo he puesto ya el mundo bajo mi yugo. Mira lo que dice las escrituras, con toda esta maldad, con toda esta incertidumbre... Ya está bajo el yugo de Cristo, no estamos esperando a ver quién va a ganar, Cristo ya ganó. Mira nosotros somos herejes en práctica, todos. Mira nosotros somos a veces tratamos a Dios como si Él es el Dios que se arriesga. Dios se está arriesgando a ver cómo le va a ir con nosotros y el mundo. Y eso no es cierto, eso es una herejía que se llama teísmo abierto. Teísmo abierto es una clase de panenteísmo, no panteísmo sino panenteísmo. En que creemos en nuestro corazón que Dios está creciendo en poder y e inteligencia con la manera que el universo se va marchando. Por eso, y eso es lo que decían los puritanos, ateísmo práctico. Y so, nosotros somos ateístas prácticos. Cantamos aleluya y luego salimos de aquí y realmente no confiamos que Dios está en control. Y eso se llama ateísmo práctico o teísmo abierto. Eso es lo que nosotros decimos que es herejía en el seminario, pero lo practicamos en la vida cotidiana. Toditos, todos nosotros, y yo también. Si realmente creo que Cristo ya ha subyugado, ha puesto bajo su yugo el mundo, entonces nada puede moverme. Pero nosotros sí estamos sacudidos por cada cosa que nos viene. Pues en este Salmo 62, vamos a ver, como les dije, no son tres puntos, ocho pasos para tratar con adversidad de una manera que glorifica a Dios. No se preocupen, que no salga humo de su, de su pluma mientras escriban. Yo voy a mandar el PDF a su pastor. Pero a mí este Salmo me encanta, especialmente los que les gustan cosas como el, el Señor de los Anillos, cosas muy fantasiosas. O de alegoría porque este salmo te, te pinta un cuadro y luego habla adentro de ese cuadro okay? y este es como el cuadro más o menos que te pinta un huracán ahora siendo en Monterrey México no todos aquí conocen realmente cómo es un huracán yo he vivido por tres y estuve en la marina en submarino y tuvimos un huracán muy fuerte una vez Otro se llama huracán Hugo en Carolina del Sur de No Soy Yo, que destruyó a todo el estado. ¿Eh? En un huracán todo se te está moviendo y eso es casi por lo que parece en el texto. Eso es lo que uh, uh, el salmista quiere que tú imaginas en tu mente, que toda tu vida parece un huracán. Todo se está moviendo y él empieza diciendo, diciendo, diciendo en el primer versículo, en Dios solamente está callada mi alma. Y antes que alguien diga amén a eso, esto no es para de que digas amén. Eso es para que sea una bofetada a cada uno de nosotros. Realmente, mira ni siquiera puedes empezar el salmo sin caer bajo este convicción. Realmente hay alguien aquí en este momento ante todos los problemas de su vida, los problemas del mundo, puede, tú puedes parar aquí y presumir. Solamente ante Dios está callada mi alma. Yo no puedo. Así que si yo empiezo leyendo ese salmo, lo primero que me sucede es que me hallo hipócrita. Dios va a tratar conmigo antes de entrar en este salmo. En Dios solamente está callada mi alma. Mira, ¿sabes cómo el primer paso de tratar con la adversidad? El primer paso no es pedir que Dios le dé, no sé, gripe a tu enemigo. Dios le, le rompe la pierna a tu enemigo. El primer paso en la adversidad es... Es arrepentirnos por nuestra manera en que hemos manejado sin fe, sin una fe en Dios hasta este momento y ponernos los ojos en Cristo. El primer paso que tenemos que hacer al ver la adversidad es quitar tus ojos de la adversidad y poner tus ojos en Cristo. Es el primer punto. Todo lo demás que vamos a ver te vale de nada. Si no pones tus ojos en Cristo. Y mira, me encanta aquí en la segunda parte del primer versículo te va a decir el por qué. ¿Sabes por qué debes poner tus ojos en Cristo? Porque de Él viene mi salvación. Hoy oh, este punto es más profundo de lo que crees. ¿Qué es lo primero que hacemos en la adversidad? No tiene mucho venado aquí en Monterrey, ¿verdad? De donde soy yo los venados llegan hasta así de grande y están siempre muertos en la carretera. Porque los venados, cuando ven las luces de un auto, ¿saben lo que hacen? Se paralizan, quedando mirando al carro, hasta el carro les dé un beso. Nosotros, ¿por qué? Cuando viene un problema, nosotros miramos a la adversidad como si la misma adversidad te va a dar la respuesta. De él viene mi salvación. Punto. Mira, notemos la ternura de Dios aquí, con nosotros. Al final del versículo, porque en verdad... Él solo tiene que decir que solamente ante él debe estar nuestra esperanza, nuestros ojos, nuestra alma. Él solo lo tiene que decir, pero y para que estemos responsables para estar solamente mirando a él. Sin embargo, aquí nos va a decir el por qué. ¿Ustedes creen que Dios me tiene que decir el por qué? No. Dos veces es la ternura de Dios nos va a decir el por qué. Él está diciendo, mira, tú ves esta ¿Por qué crees que tu ayuda viene del mismo huracán? ¿Por qué vivimos? Porque ¿dónde está la atención de tu alma en este momento? ¿Está paralizada ante un problema o está mirando a Cristo, adorando a él? Si estás enfocado, paralizado, mirando al problema, ¿sabes lo que quiere decir? Que somos medios tontos. Porque creemos que el mismo huracán trae el Él, ¿qué? La solución. ¿Un huracán trae la solución con él? No, entonces, ¿por qué le quedes mirando? Como si, sí si. Nos paralizamos ante él y dice, no, no, no. En Dios solamente está callada mi alma porque de él, de él viene mi salvación. Y luego, uh, uh, les voy a mostrar por qué yo creo que nos quiere pintar la imagen de Cano como un huracán o algo así. Porque dice, él solamente es mi roca y mi salvación. Les digo algo, lo único que no se mueve en un huracán, lo único que no se mueve es una enorme roca. Todos los árboles parecen palillos de diente. Yo he visto árboles con troncos así como palillos de diente rompiéndose, volándose por todos lados. Y lo único que no se mueve es una roca. Entonces es casi como si puedes imaginar que en este huracán está sobre lo único. Cristo, Dios es lo único que no se va a mover. Esa es esa roca que él pone. Y dice mira, él solamente es mi roca y mi salvación. Todo se va a mover menos él. Pero luego dice, él es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Sabes por qué él es mi refugio? Porque aún cuando estoy en un huracán arriba de una roca, eso es bueno pero los escombros me van a pegar. Entonces una roca no es suficiente, también necesito un refugio, algo alrededor de mí en un huracán que me va a proteger de lo que está volando. No, casi no pueden ya pintar esta imagen en su mente, de una roca y un refugio te encuentres escondido mientras que todo el mundo se está perdiendo, todo el mundo se está volviendo loco. Pero tú estás sobre la roca en el refugio, nada te va a tocar, nada te va a llegar en él. Mira, hay dos razones que nos dice por qué nuestros ojos deben estar solamente fijados en él. Él es el cimiento inmovible en un mundo caótico. Y también él es el refugio que nos envuelve para absorber lo que el mundo nos avienta. Él es nuestra roca y nuestro refugio. Estamos escondidos en él. Así que por qué sigues asomándote fuera del refugio a ver la tormenta, como si de la tormenta viene algo mejor que él. Luego dice no eres palaré mucho. El segundo punto aquí, cómo tratar con la verdad es, aunque no lo crean, estudiar la teología. Si eres cristiano, eres teólogo. Punto. Si no eres teólogo, no eres cristiano. Estudiar la teología, ¿quién es Dios y cómo se relaciona con los hombres y las mujeres? ¿Por qué Porque tienes que ya saber quién es Dios antes de que lleguen esos problemas. Y luego mira cómo cambia el Salmo. El próximo versículo es el versículo 3. Mira cómo cambia, mira esta poesía tan hermosa, mira esta certeza tan hermosa. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Oye, ¿qué le pasa a David? Es un bipolar por lo que parece, ¿no? Porque nos, nos, nos estaba él como consolando, ¿no? Y luego empieza él a gritar, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero malicen en su corazón, se la, uh, uh mira, ¿sabes qué? No solamente es bipolar, mi amigo David, agarra los palomitos, damos por ver un pleito, amigos. Se está poniendo algo para un pleito. Es un pleito, no con extraños, es per, son personas en su palacio, porque quién se puede acercar a David y bendecirles con su boca. Gente cercana a él, por eso muchos creen que es Absalón. Ahora mira, se va a poner la cosa esta, ¿eh? vamos, estamos por ver un pleito. Pues mira la gran diferencia entre esto y lo que está hablando ahora. Tenemos que entender la primera parte que les compartí y esta parte para entender el resto del salmo. Sigue conmigo esto. Tengan sus palomitas espirituales. Estamos por ver un pleito, pero eso se va a poner bonito. ¿Okay? Mira lo que dice el versículo 5. Alma mía. Okay, ahora David es bastante bipolar. Porque ahora se está hablando a sí mismo. Fíjete lo que vamos a leer de este salmo. Y cuando yo estudié eso lo vi una y otra y otra vez, me tomó un poco de tiempo para agarrar la onda como dicen en México. Versículo 1 empieza diciendo, en Dios solamente está callada mi alma. ¿Quién es él, la audiencia? El lector, tú y yo. La audiencia del versículo 1 somos nosotros, él nos está hablando a quienes sean quienes van a leer este salmo. eres la audiencia. En el versículo 3 empieza a gritar. ¿Hasta cuándo maquinaréis? ¿Quién es la audiencia allí? Sus enemigos. Ahora en el versículo 5. Alma mía. ¿Quién es la audiencia? El mismo. Y estamos por ver algo tan hermoso en la palabra de Dios. La primera parte donde el lector es la audiencia. David nos está hablando verdades de Dios. Para todos nosotros. Y luego en la segunda parte David está en medio de un problema y vamos a dar cuenta que el saber esas verdades de Dios no es suficiente. Porque ahora David tiene que tomar todo lo que él dijo acerca de Dios y se va a repetir a sí mismo. ¿Qué se está haciendo? Se está predicando a sí mismo. Ahora voy a tomar todas esas verdades que vimos de Dios en el huracán. Y en medio de un ataque, en contra de una adversidad, él va ahora cambiar la cosa y predicarse a sí mismo. Esas mismas verdades los va a repetir. Por eso debes ya conocer la palabra de Dios y luego en medio de la adversidad empezar a tomar lo que tú ya sabes de Dios y predicártelo a ti mismo. Porque si tú no sabes algo de Dios, ¿ustedes saben cuántas horas de conversación uno tiene con sí mismo al día? Muchas. Y si que si alguien pudiera escuchar esa conversación, dijera que estás medio loco, no, esa conversación está rara, no, y si tu mente, tu corazón no está llena de con las verdades de Dios, tu conversación en la adversidad, a qué dirección se va a ir, a cosas medias raras, y luego se va a predicar a sí mismo, mira, Vamos a tomar una pausa de, la, de aquí y vamos a ver de los ocho pasos y vamos a ver siete pasos de su prédica que él toma. Les dije que es mucho, perdón. Entonces vamos a ver su prédica pasa por siete pasos. Número uno, al decir arma mía, él dice Dios solamente reposa. en Dios solamente reposa. Porque es, es tan interesante ver esto. Porque en el versículo 1, él dice al lector una afirmación, una verdad de Dios. En Dios solamente está callada mi alma. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del boxeador? Ok. Ahora él toma esa afirmación y se lo va a predicar a sí mismo. Alma mía, ¿qué te pasa? Esta persona empezó a dar problemas. Te está bendiciendo con su boca y maldiciendo con su corazón. Y se te olvidó lo que acabas de decir a toda la gente en la iglesia. Se te olvidó, alma mía, ¿qué te pasa? En Dios solamente reposa. ¿Ustedes pueden ver esto? Él está tomando las verdades de Dios y predicándoselo a sí mismo. Así que el primer paso de la autopredicación es no esperes hasta la adversidad para conocer las eternas, eternas afirmaciones o promesas de Dios. Porque si esperes hasta ahí, ¿sabes lo que le vas optar? Vas a optar por autoayuda. Y, y, y quien ha recibido muchos consejos de la gente, el 99% de los consejos es, es, es pura psicología moderna mezclada con antropología evolutiva. Una cosa, un, un desastre. Un desastre. Entonces vas a optar por alguna clase de autoayuda si tú no tienes ya. Las verdades de Dios en tu corazón y en tu mente. Número dos, segundo paso para predicarte a ti mismo. Y espero que eso sea una práctica y que ya vayamos aprendiendo aquí. Cómo predicarte a ti mismo. Hay libros que se ha escrito cómo predicarte a ti mismo. El segundo paso es tomar esas afirmaciones, las promesas de Dios que has aprendido. Y ordenate, eso es el imperativo, a creerlas. Deje, les doy un ejemplo porque lo necesitamos ser prácticos aquí para entender esto. En la primera de Pedro 3.7 dice, Vosotros maridos, igualmente vivir con ellas, tus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, hoy tengo ganas de como desahogarme con mi esposa, desquitarme porque si me desquito con el pastor pues ya no me va a dejar servir en la iglesia y luego voy a tener que pedir perdón y humillarme pero cuando me desquito con mi esposa con mi frustración como que se le baja después, se le quita entonces ella es como mi bolsa de boxeo ¿verdad? para muchos no eh, verbal, verbal a nuestra desgracia hermanos no y también hermanas a veces es más fácil desquitarte con tu pareja que realmente enfrentaron problema, entonces yo tengo que predicarme a mí mismo, mira marido, vive con tu mujer sabiamente, tengo que darle honor como vaso más frágil y sabes que, ten cuidado yo como tú hablas a tu esposa, porque ella es cohereder la gracia de la vida, Cristo murió por ella, no te metes con ella, porque sabes que, Deja de orar a Dios un poquito y vea arregla el problema con tu mujer porque quizás ni va a escuchar mi oración. ¿Ustedes ven como me estoy predicando esta verdad a mí mismo? Ok, muy bien. Ahora dice, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. ¿No acabamos de leer esto en los versículos anteriores? ustedes no están viendo lo que está pasando, David empieza predicándonos, mira lo que es Dios Dios es esto, Dios es el otro y luego de repente pasa un problema en su palacio empieza con su bipolaridad, hey qué te pasa y empieza a regañar y luego ahora David tiene que tomar lo que nos acaba de enseñar y predicarse lo mismo a sí mismo a su propia alma así que Mira, predícate, acuérdate, Dios tú eres mi refugio, es mi roca en medio de eso. Voy a dejar de de fijar mis ojos en este problema. Entonces el primer paso de la autopredicación es acuérdate las razones bíblicas por las que debes confiar en Dios. Y les quiero recomendar algo en voz alta. En voz alta. Ok. Porque realmente... Uh, mira lo que dice Romanos 10 17 así que la fe es, de, es por el oír y el oír por la palabra de Dios yo sí creo que el oír la palabra de Dios a menos que no tienes habilidad tiene una función una función es, es sobrenatural y, eh, y el, por eso hay que predicar como dice en este contexto en Romanos 10 pero entonces hay que predicarte a ti mismo esa verdad en ese momento en voz alta les recomiendo mucho eso. Y luego no pierden ese detalle, cuando él está repitiendo de lo que se va a predicar, ¿qué dice aquí? No resbalaré, ¿qué es lo que dijo en los primeros versículos? No resbalaré mucho, pues hay que tener cuidado antes de sacar todo un punto de aquí, porque esta es una traducción y en la, en, creo que en la, en la versión internacional la nueva versión internacional quizás no dice no voy a caer, no voy a caer o algo así y solo lo repite lo mismo entonces hay que asegurar qué es dice en el hebreo y lo estudié y si sí, es verdad literalmente en la primera parte dice no resbalaré mucho y aquí quita la palabra mucho en el lenguaje original ¿Qué te dice eso está creciendo su fe en medio de la prueba al principio él supo que con Dios que no va a resbalar mucho en el versículo 2 y en medio de la prueba con él está predicando a sí mismo qué está pasando con su fe está creciendo porque ahora quitó la palabra mucho y saben que en una versión de la biblia ellos no agarraron ese detalle y solo lo repitieron entre los dos. No pierdes esos pequeños detalles en la palabra de Dios porque el infierno, en el cielo se balancean en a veces una sola palabra, ten cuidado, esas verdades son eternas, podemos ver aquí un crecimiento en su fe porque él quita la palabra mucho y él dice ahora no resbalaré punto eso es un incremento en su fe, así que número 4 la autopredicación se requiere autoexaminación para ver la mano de Dios en tu vida y así va a crecer tu fe, va a crecer tu fe en medio de la tribulación, en el versículo 7 tenemos que seguir dice en Dios está mi salvación y mi gloria, Pero voy a escurecer la palabra mi gloria porque eso es otro punto que quiero dar en un momento. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Ok, aquí viene la parte más técnica de la prédica. Pero eso es, yo creo, es, un, es, es hay dos puntos más grandes en todo este salmo y este es uno. Y al final vamos a, hacer, a ver el siguiente. Okay. Yo creo que ese es el punto más grande, mira. La verdad bíblica o la teología que aprendemos de Dios, qué dice de Dios y cómo se trata con nosotros, ¿Verdad? esa es la verdad bíblica y la aplicación nos enseña, o nos dicen muchos, es el aterrizaje de un texto bíblico, una prédica. En otras palabras nos, nos enseñan mucho de una prédica de Dios, qué es lo que dice Dios en el texto de la Biblia y qué nos dice de nosotros y luego al final de tu mensaje tienes que aterrizar el mensaje para la aplicación. Hemos escuchado eso verdad es muy común Sí, yo siempre he tenido problemas con eso pero solo de la manera que yo veo todo el texto de la Biblia yo digo no es algo de ahí que no creo que es muy bíblico y aquí lo encontré en el Salmo 62 explícitamente el por qué mira esto no pierden esto hemos tratado como las verdades de Dios en la Biblia como medios para nuestros fines como aplicarlo a mi vida. Y en este salmo vamos a ver qué está al revés. Mira, el versículo 1 dice de él mi enemigo mi salvación. Eso es la aplicación de texto bíblico. Sigue conmigo esto, mira, mira. Les voy a dar muchos ejemplos para que hablemos la onda un poco a poco. Número 2 es la teología propia. ¿Qué es lo que dice de Dios? Él es mi roca, solamente roca y mi salvación. ¿Okay? Otra vez lo vamos a ver aquí. En otras palabras estamos viendo el orden al revés en este salmo, empieza el versículo 5 dando la aplicación de él es mi esperanza y luego te dice el por qué, él solamente es mi roca y mi salvación, la teología propia, ¿no ven que está al revés de lo que nos enseñaron? empieza el versículo 7 con la aplicación del texto en dios está mi salvación y mi gloria en dios está mi roca fuerte y mi refugio y para solo llegar al versículo 8 de decir dios es nuestro refugio pero no no me a mí me enseñaron en el seminario que se empieza con la verdad bíblica dios es mi refugio y luego la aplicación en dios encuentro refugio Y este, y, pero siempre lo he visto algo está mal ahora conocí a Cristo a los 24 años de edad quizás está mal porque yo estoy mal soy ignorante, soy nuevo en esto pero aquí lo encontré si tienes una verdad de Dios como un medio y el fin es la aplicación cómo aplicarlo en tu vida el peligro es lo que estamos viendo hoy en todos los lugares tú puedes cambiar ese medio para pragmatismo lo que te da los mejores resultados porque tu enfoque es la aplicación, no en Dios. Y es por eso que hoy tenemos iglesias que hasta tiene gente dando maromas y maromas, trayendo la atención, todo lo que pueden hacer, dejando de hablar de pecado, de sangre, de cruz, porque esas palabras son religiosas para muchos, porque se están enfocando en la aplicación, tener una iglesia grande, no en Dios. Y mira lo que pasa aquí. Este salmo dice que toda aplicación, la manera que Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros, no es el fin, es el medio. Y el fin es lo que dice de Dios. ¿Y saben qué? Les voy a mostrar porque yo siempre veía esa otra manera mal. Ok, deje primero les explico ya en términos más de domingo en la mañana a las nueve de la mañana. Ok. Ok. No estamos a las 11 de la noche con un café hablando con amigos y galletas. Cuando tu cerebro está aprendiendo mucho. verdad Estamos en la mañana todavía pensando en el almuerzo. Ok. El punto que Dios está dando aquí para todos nosotros. Es que Dios también es soberano sobre el huracán. Entonces ¿por qué permitió llegar al huracán. Dios es soberano sobre el huracán. Y Él es la roca del refugio. Para que cuando tú huyes. Y buscas a Dios y hallas a Dios en medio de eso. Cuando tú hallas una roca y un refugio. Y te estás en el silencio, en la oscuridad dentro de eso. Y escuchas a todo el mundo quebrándose afuera. Todas las noticias de todo lo que está cayendo afuera. Y estás aquí ya. Lo que te diste cuenta no es que tienes una roca en refugio. Lo que hallaste ahí fue Dios mismo. Ese es el punto. Dice... Jim Hamilton, profesor en Southern Seminary, en, su, en sus libros sobre la teología bíblica. Que todo el mundo es un templo cósmico. Y es una obra de teatro para mostrar la gloria de Dios. Entonces la razón que Dios te rescate de eso no tiene un fin para rescatarte. Es para que tú lo hayas a él en medio de eso y eso es el punto mira y, y por, ahora podemos entender el resto de la Biblia Moisés en medio de problemas en todo lo que estaba pasando que le dice entonces dijo te ruego que me ¿qué? que me ayudes a tener un, una casa dos carros buena jubilación no que te ruego que me muestres mira el punto el fin de la vida de Moisés y su corazón fue ver su gloria que te reveles a mí. Y le respondió, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré mi nombre de Jehová, el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia, del que tendré misericordia y seré clemente, para que aunque él con que, con él que seré clemente, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá, porque Moisés es un pecador. Es porque falta venir Cristo, para que en la paz de Cristo veamos la gloria de Dios. Mira lo que dice el salmista, Salmo 63, 1 al 12, el próximo salmo. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada buscaré cinco pasos para un mejor yo. No, perdón, dice, de madrugada te buscaré a ti. Mi alma tiene sed de mejor mejores finanzas. Oh, no, perdón, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela y si tú estás en pacto con Cristo, Él te ha diseñado de una manera que solo vas a hallar satisfacción para tu alma en Cristo. Y si tiene que venir una tormenta a tu vida. Pues aprende tu lección de una vez. Te está apuntando hacia algo. Te está apuntando hacia Él. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Una cosa dice el salmista en el 27, 4 a 5, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para encontrar con el fin de encontrar una aplicación para mi vida, no para contemplar que la hermosura de Dios pone en fin allí y un medio aquí abajo, es, la Biblia está lleno de esto. Y es para mí, fue, abrió las escrituras a mí, porque siempre yo escuchaba esto y decía, esto se me, se me hace muy humanista, que toda la Biblia tiene el fin para que yo lo aplique a mi vida. Así que, ¿quién es el fin de todo? Mi vida humana. No, el fin de todo es la gloria de Dios. Entonces, ¿qué, qué está mal con esto? No, la aplicación en mi vida personal es para que yo en medio de hallar una solución, no hallé una solución, hallé a Dios mismo allí. Él me estaba esperando allí en el refugio que él mismo es. Número cinco, en Dios busca ayuda, pero no con el fin del, de ver lo que él puede hacer por ti, sino para, para ver a Dios mismo allí. En otras palabras, tenemos que cambiar la manera de enseñar una prédica. Hay que aterrizarla, no, aterrízalo para solo despegar otra vez al final. Porque ustedes hoy tienen que salir de esta iglesia no mirando, wow, ya sé cómo bajar esta panza. No, tiene que salir aquí buscando la gloria de Dios y quitando tus ojos en ti mismo otra vez. Pablo dice, los atenienses en la roca de Ares o lo que decimos aerópago, y de una sangre hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre todo la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, tiempos los límites de su habitación, ¿Con qué? ¿Para qué al final qué? Para que cada viernes. Cada día sea un viernes. Para que amén, aleluya. Su vida sea una bendición. No. Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. El fin de todo. Es la búsqueda de Dios. Sin embargo nuestro pecado. No nos permite buscar a Dios. Como dice Pablo en los hermanos 3. Por eso Cristo arregla ese problema. Efesios 5 al 6 y el 12 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y la palabra para es la preposición para decir este es el fin de todo, sabes cuál es el fin de tu salvación no tu salvación ustedes saben que mi salvación tu salvación es un medio, no es un fin nunca va a ser un fin, es un medio, para qué para alabanza de la gloria. De su gracia. No tu perdón. Sino su gracia contigo. Todo esto fue. Para haber su gracia. Se revela la gloria de Dios. A pecadores y a ángeles. Para que Dios sea glorificado. Para su alabanza a él. A, por, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y que dice aquí. En versículo 12. Nos va a decir el fin de todo. A fin. De que seamos salvos. No. No. Que seamos para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hace nosotros es para apuntar a su gloria. No para apuntar a una aplicación para mí. La aplicación en la palabra de Dios es un medio. El fin es su gloria. Um, si no hay fans de este autor me perdonen nadie es pe perfecto. Pero John Piper escribe una serie de libros. Una gloria peculiar y la lectura sobrenatural de la Biblia. Recomiendo demasiado estos dos libros. Les voy a citar una parte de cómo leer la Biblia sobrenatural de una manera sobrenatural. Estoy argumentando que nuestro objetivo final al leer la Biblia es que el infinito valor y la belleza de Dios serían exaltados en una adoración eterna y candente. Cuando uso la frase adoración candente pretendo destacar las implicaciones viscerales de las palabras supremamente auténtico e intenso. La razón por la que la Por la que palabras como estas son importantes, es que existe una correlación entre la medida de nuestra intensidad en adoración y el grado en que exhibimos el valor de la gloria de Dios. El fin de la autopredicación y toda predicación no es ver lo que hay en Dios, la salvación y roca refugio para ti, sino es encontrarte con la belleza y la gloria de Dios al darte cuenta que él mismo es a quien hallaste en la salvación, roca refugio. Y cuando aprendes eso, tu vida cristiana va a ser muy distinta. Número seis. Y es un punto que brinqué. En Dios está mi salvación y, y aquí agrega algo que no estuvo en el principio. Cuando se predica así mismo. Y dice, y mi gloria. Oh amigos, vivimos en una cultura que todo es mi gloria. Y ahora no voy a decir quién alza sus manos, no. Pero hay como que tenemos música banda. Y si ves los videos de banner no debes ver, pero si ves que es es pura gloria, aviones y, y, y las mujeres más bonitas y la ropa más cara y anillos así de oro y diamantes. Es puro presumir, vivimos un, en una sociedad tan vanidosa que están buscando su gloria, estamos buscando nuestra gloria y tenemos que tener o, o si no eso es que todos te respeten como el mejor, el erudito, el más inteligente o, o que te den aplausos y dice aquí Dios es tu gloria pero por qué eso es importante cuando David está teniendo problemas con su hijo Absalom porque está en una lucha para la gloria del trono y Dios le está recordando no, no, no Dios es tu gloria no ese trono Dios es tu gloria porque con su boca bendicen, pero maldicen su corazón, mira si tú, es, mira David quizás quería guardar la gloria de su trono, no sé, pero mira cómo es en tu vida, si tú no buscas tu gloria en Dios, en qué lo vas a buscar, Deje, déjeles doy a los jóvenes una lección de alguien con ya unas canas en su barba, ¿okay? déjeles doy una lección, ¿okay? mira si te, si te están despreciando, ¿okay, joven si te están despreciando, Y luego tú haces uno lista, voy a estudiar tal, voy a tener tal uh, uh, licenciatura, maestría, voy a tener tal carrera y ya no me van a despreciar. No, no, no, te van a envidiar después. Nunca les vas a complacer. Si tú estás buscando tu gloria en cambiar algo en tu vida, ¿cómo te ven? Porque des, te han despreciado por ser cristiano, por ser no sé qué es. Porque no estás yendo a de Monterrey, porque estás yendo aquí a UCLA, ¿verdad? No es UCLA en los Estados Unidos, UCLA. Después te van a envidiar. Así que nunca vas a ganar con ellos. Nunca. En, en uh, Jonathan y Sarah Jerez que compone muchas alabanzas. Tienen una estrofa, en una canción que se llama Mi vida es Cristo. Y mira esta estrofa aquí. Ahora Señor tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Los cristianos muchas veces estamos buscando nuestra gloria en otra cosa, incluso en nuestros ministerios. Pero mi gloria es Cristo. Mi gloria es número 6. solo estando en Dios y contemplando su gloria en la faz de Cristo hallarás tu identidad no lo vas a hallar porque mi esposa es mexicana de Zacatecas y me casé con, yo he, no sé si han notado soy medio nerd me han dicho mi hija me dice cada rato papá eres bien nerd mi esposa es la mujer más bella del mundo parece un modelo y se casó conmigo. Y yo, pues, ¿qué pasa con ella? Está media ciega, ¿no? Pero no sé qué le pasa a ella. Pero mi esposa me, se casó conmigo hace 20 años. Y es como la historia de Bestia y la Bella, ¿verdad? Y, pero yo la idolatraba, porque ella era mi gloria. No éramos creyentes todavía. Pero al, a, al conocer a Cristo, ella y yo, eso ha sido una lucha que me costó que mi identidad era en ella, porque yo soy el nerd, yo soy el no popular, yo soy el medio raro, no sé cómo hablar con gente, me cierro con gente, a veces ella tiene que sacar de mí y, y, y, y no sé qué es en tu vida lo que hay hoy, si eres un nerd tú tienes muchas luchas, yo sé, pero tu gloria es Cristo, tu identidad está en Él, no puede ser en otra cosa. Y luego el último y séptimo paso de la manera que se está predicando a sí mismo, no les voy a decir hasta el final, ya vamos a terminar. Pero voy a poner una pausa ahí y vamos a volver porque acuérdense en el Salmo 62 estuvimos primero viendo ocho pasos para tratar con la adversidad de una manera que glorifica a Dios. Y nos quedamos en el punto 3 como predicarte a ti mismo, ¿se acuerdan? Y tenemos que ver dentro de esos siete pasos para la prédica y voy a dejar el séptimo paso ahí solito y vamos a terminar los ocho pasos rápido. Pero los siguientes son rápidos, ¿ok? Todavía están conmigo, ¿no? Ok, número cuatro. Es el versículo 8. Esperad en el todo tiempo, pueblos. Derramad delante de vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, selá. Uh, este cuarto punto me encanta. Ahora, ¿quién es la audiencia? Cambió otra vez. Los pueblos. Entonces, una vez que te predicas a ti mismo... Y otra vez ves que tu gloria es él, no es ese problema donde distrajo tu corazón la adversidad. Y luego ves otra vez, tú encontraste a Dios ahí como refugio, no dándote refugio. Dios no te va a dar una roca, no te va a dar un refugio. Dios mismo es tu roca, es ese refugio. Me encontré con Dios ahí, Él es mi gloria. Ahora toma lo que aprendiste y predícalo a otros ya. El cuarto punto es ahora predica a otros. Ahora David está predicando las mismas verdades a otros. Y luego dice en el versículo 9. Por cierto vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confiéis en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas tengo que pasar por esta parte rápido porque tengo que llegar al final pero aquí estamos viendo una verdad muy verdad en la adversidad el cristiano será tentado a robar en la adversidad el cristiano será tentado a buscar su sostén, su, su, su, su, su gloria, su equilibrio en cosas que no sean de Dios. Si tú te jactas en ser un cristiano que no es corru no corrupto como el resto del mundo, con, en la adversidad, en un problema te vas a dar cuenta si eso es verdad o no. Y ahora está tratando una adversidad, mira, la adversidad va a sacudir incluso puede poner en duda todo lo que crees saber de la vida y te obliga a buscar salvación, que es rescate, roca, que eso es estabilidad, refugio, eso es protección y gloria, restaurar tu identidad. Y por eso está tocando todos esos puntos del salmo, porque eso es lo, lo que va a estar en juego en tu vida, estos puntos cuando estás en medio de una prueba. Así que los versículos 9 y 10 nos van a advertir acerca de tres opciones que se te van a presentar en la adversidad que son detractores. En la adversidad tú vas a enfrentar mínimo tres tentaciones de dar la espalda a Dios. Y él nos va a compartir. Número uno, evadir esos, eso es el punto 5 de 8, evadir detractores. Hay tres que se presentan en la adversidad. ¿Okay? Y el primero es aquí. Por cierto vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza será menos que nada. W.S. Plumer en su gran comentario sobre los salmos dice, un hebreo no podría haber usado lenguaje más fuerte para expresar su concepto respecto a la absoluta nada que es nuestra miserable raza. El propósito de este versículo es establecer las grandes verdades que solamente Dios es digno de nuestra dependencia y que Él solamente es nuestro refugio. Porque en la adversidad vas a buscar en hombres y mujeres refugio. Y aquí está diciendo, pesando a todos en una balazca son nada. Pon tus ojos en Cristo. Número uno, primer detector es no busques en el hombre lo que solamente Dios puede ser para ti. Y ahora nos va a dar la segunda detractor que te va, se te va a presentar. Mira, en medio, entiende lo que pasa. En medio de la prueba, tú vas a ver quién es realmente tú. Dios, tu, tu adversidad te va a poner un espejo y vas a ver cosas que se te van a enfriar hasta el alma de darte cuenta de una verdad en ti. Y no está diciendo Dios eso para condenarte, es una oportunidad para cambiar. Y vas a ver unas cosas en ti que nunca pensaste que estaban allí. Ok, número uno, no busques en el hombre lo que solo Dios puede ser por ti. Número dos, no confies en la violencia ni en la rapiña. Ahora esas palabras violencia, rapiña, literalmente es extorsión y pillaje. Extorsión es robar por medio de amenazas, pillaje es robar por medio de violencia. No confíes en robar por medio de amenazas ni por robar en medio de violencia. El segundo detector entonces es por causa de la autopreservación que todos tenemos. Si no confíes en Dios, en la adversidad, tu única otra opción va a ser buscar provisión fuera de él. Si tú estás viviendo económicamente bien en este momento, no te vas a dar cuenta de un problema que tú tienes. Pero si de repente se te pasa algo en el negocio, en el, en el trabajo y no tienes como sos, sostenerte por un tiempo, tú vas a ver el verdadero tú en ese momento. Y tentaciones de mentir, de tomar prestados, de hacer muchas cosas sin llamarlo por lo que es, se te van a enfrentar y vas a decir nunca yo he luchado con eso, es porque siempre has estado sobre el colchón. Cuando se te quita el colchón vas a ver quién realmente eres tú. Y esos es un momento, es un detractor, tienes que buscarlo en Dios. Y ahora vamos a ver el tercero y el último. No os embanescáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. En otras palabras, si aún viene ayuda de, de parte de Dios, que no es por rapiña, no es por violencia, aún así no pongas tu corazón en ellas. Cuando Dios provee en medio de ese problema económico aquí. Cuando Dios provee que no pongas tu corazón en esa provisión sino en Dios. Miren lo que dice el proverbios 38 a 9. Vanidad y palabra mentirosa parte de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme en el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Dos ojos en Dios, no en la falta ni en la abundancia. Ese es el punto. Entonces el tercer detractor es aún con ganancia lícita no viene aparte de la mano de Dios. No confíes en ella, sino en Dios. Okay. Pues Luego dice, casi terminamos. ¿eh? Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, la misericordia. He buscado mucho porque Dios veces ha oído una vez, Uh, muchos comentaristas creen que es una manera de decir he escuchado una y otra vez y Dios tiene una reputación por hacerlo no solamente en su palabra sino le hemos visto que de Dios es el poder y tuya Señor de misericordia número 6 reconocer que solo Dios tiene el poder de misericordia no los detractores por supuesto tienes que reconocer eso y luego termina el salmo y con esto vamos a terminar Termina el salmo echando todo el salmo en su cabeza. La primera vez que pasé por ese salmo con alguien, evadí la última parte porque no supe responder. Dije como Dios, es pues aquí medio que no lo terminaste bien, ¿no? ¿Necesitas mi ayuda? Pues no decía eso, pero a veces esa es nuestra, nuestra actitud. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Ay, ay, ay, no. Eso no es una buena manera para terminar el salmo. Mira, el séptimo punto es reconocer que de Dios es el juicio. Y déjenles digo cómo va a terminar este salmo. Mira, aquí está el perseguido y aquí está el adversario. Y para el perseguido, todo el salmo dice que Dios es su roca, refugio, salvación y gloria. Amén, amén, amén. Y para el adversario que me está persiguiendo, Dios es su juez. ¡Yes! Son los malos y somos los buenos. Pero luego al final dice, oye, perdón, se me olvidó decirte, tú eres el adversario. Dios es tu juez, este salmo no es para ti. Porque hace algo muy falta en todo el Antiguo Testamento que está apuntando hacia un evento. ¿Qué está apuntando el Antiguo Testamento? Hacia la cruz. ¿Ustedes entienden que todo lo que aprendimos es el salmo puro muralismo Porque hay un grave problema. Tú y yo somos los adversarios. Dios no está a tu lado, no está a mi lado. Él va a ser mi juez. ¿Quién te dijo que tú eres el lado de los perseguidos? ¿Quién aquí realmente es víctima? ¿Que nunca ha hecho víctima a otra persona? Nadie. El Salmo termina diciendo, oh, ¿tú crees que estaba hablando de ti? No, no, no, no. Tú eres el adversario. Dios es tu juez. Él no viene a rescatarte. Él va a ser tu juez. Por eso necesitamos a la cruz. Porque en la cruz. ¿Sabes lo que va a suceder? Esto. El perseguido va a ser Cristo. Y a Cristo. Dios va a ser su juez. Dios va a juzgar a Cristo. Para ponerte a ti y a mí. Quitarnos del lado del, de, de, de, de, del, del adversario. Y ponernos al lado de Cristo. En la cruz. Dios juzga. A Cristo en tu lugar y mi lugar. Mira lo que dice Galatas 3.13. Lo leemos hoy creo en un himno. Lo cantamos esta mañana. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. hecho por nosotros maldición. Cristo fue hecho maldición. Para que ahora. Es el último punto de esto, es reconocer tu propia adversidad y clamar a Cristo. Para que Cristo sea que Dios va a ser juez de Cristo en la cruz. Para que ahora Dios no tiene que ser tu juez y somos puestos del otro lado. Ahora todo ese salmo sí tiene un, una aplicación en tu vida. Pero solamente a través de Cristo. Todo lo que leemos si te dio confort y no estás en Cristo, quítete ese confort, no es para ti. No fue para ti. Nada fue para ti. Te espera juicio. Te espera toda la ira de Dios. Por toda la eternidad. Por tu pecado. ¿Quieres que ese salmo sea para ti? Entonces pon tus ojos en Cristo. Porque Él. fue hecho maldición en la cruz. En nuestro lugar. Entonces. Volvamos a la predica. Que dejé en el número 7. Y es predícate a Cristo y el crucificado todos los días. sino todo lo anterior ha sido en vano. Este salmo no es para ti. Al menos que Cristo fue juzgado en tu lugar. Pon tus ojos en Cristo. Porque Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras. Y cuando Dios me ve a mí. De repente ya no estoy en el lado del perseguido, el pobrecito que necesita rescate. Yo soy el adversario que está persiguiendo al justo. Yo soy un pecador. Entonces Dios va a pagar a cada uno conforme sus obras. Pero gracias a Dios que la obra salvífica de Cristo en la cruz es esa obra que Él va a ver cuando me vea a mí. Porque Cristo tomó mi lugar. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de tu rebeldía. Arrepiéntete de la vida Cristian entre paréntesis pero un corazón malvado atrás de él y pon tu fe en Cristo para que sabes que Dios me pague conforme las obras pero no las mías sino una obra de Cristo en la cruz. Oremos.